También Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Cigarra. Nuestro norte es el sur, un programa militante por los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Soy Carla Coitiño y junto a Luis Ruiz te voy a estar acompañando Como cada miércoles de 17 a 18 horas por La Retaguardia Por supuesto, La Retaguardia, recordemos, un multimedio comunitario, autogestivo, popular, alternativo Desde donde planteábamos ya nuestro programa pasado con nuestras voces eh, Pretendemos aportar nuestro pequeño granito de arena para reinstalar en la agenda pública, mediática y política también la cuestión de los derechos humanos, no solo aquí en Argentina, en donde habitamos, sino también en Uruguay, de donde venimos, y también en toda la zona sur de la región en nuestro continente. Lucho, Ruiz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿cómo estás Carla? ¿Cómo está la audiencia? Bien, acá estamos, acá estamos. Bueno, voy a pasar a leer algo que que no llegó, y dice así. Ayer, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivalen, informó que los estudios realizados sobre los restos enterrados clandestinamente por el ejército en los predios del batallón de infantería número 14 pertenecen a la militante comunista secuestrada en 1977, Amelia Sanjurjo Casal. Amelia había vuelto desde las entrañas de la tierra donde la ocultaron las Fuerzas Armadas. 47 años después, el 6 de junio del año pasado, volvió desafiando la cal, la losa de hormigón, los silencios de sus asesinos, los cómplices y las políticas de impunidad. Volvió para hablarnos desde su silencio de cuál era el verdadero significado de la pérdida de los puntos de referencia. Esa con que años atrás los mandos de las Fuerzas Armadas quisieron banalizar sus crímenes. Volvió para sumarse desde su obligado silencio acusador, resistente, comprometido. Silencio de aquellos que también volvieron desde las entrañas de la tierra. Había vuelto para decirnos una vez más que los asesinos no solo guardan silencio, sino que nos han mentido una y otra vez. Había vuelto en aquel otoño de hace un año para decirnos que no hay un punto final, que la lucha continúa. Ayer, con la confirmación de su identidad, volvió además para traer paz a su familia, a sus amigas y amigos, a sus compañeras y compañeros, a su pueblo. Amelia Sanjurjo, presente ahora y siempre. Arriba a las y los que luchan. Sí, Carla, que es como que lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Es como que nos siguen mandando, van dejando piolitas los compañeros, ¿no? Y hay que seguir tirando estas piolitas para recuperar esta memoria, ¿no? Y, y es, hoy lo hablábamos justo que era una doble sensación, ¿no? una sensación de, de, que, de decir que aparece un compañero, una compañera nuevamente, y por el otro lado pensás en estos asesinos, ¿no? que no hablan, que no dicen, que no cuentan, porque hace un año que se sabía y, y esta compañera debajo de... De cal debajo del cemento, debajo de la tierra eh, Volvió a aparecer, ¿no? Es una, una historia queda, queda una sensación eh, Rara, ¿no? Como, como lo hablábamos hoy, ¿no? Eh, nos queda... Es el choque como... de sensaciones, de emociones, ¿no? la alegría por al fin, por darle un nombre, la alegría por, por traerle paz a, a sus familiares, por terminar con una búsqueda y a la vez el dolor de lo que sucedió, el, sí, sí. el, el volver a, a, a revivir esa historia, el, el saber que eh, hay que volver a comprometerse ¿no? cada vez y todos los días y el saber que que esa información estaba, que es tan difícil acceder a ella, que, que, Pero, que por qué es todo tan difícil para nosotros, ¿no? Y sabiendo que, que estas, estas patotas de asesinos, porque no, no, no tienen otro nombre, ¿no? Eh, ya lo, lo saben, ¿no? lo no sabían dónde están. Y fue eh, la consigna de esta marca, marcha, ¿no? que digan dónde está. Hubo más de 60 actividades o actos en ciudades y pueblos del Uruguay en esta marcha, ¿no? Sí. Y, y, y es necesario que digan dónde están, ¿no? O sea, no puede ser que, que haya un general, como el general Manini, que ocupe un cargo de senador. Eh, realmente, para ocupar ese cargo en el Parlamento, tiene que estar diciendo dónde están y además los que están condenados en un tema que lo hablábamos el otro día siguen cobrando sus jubilaciones como las cobraba Cordero Cordero que se escapa del Uruguay es atrapado en Brasil eh, Argentina lo estradita por, por la causa del Plan Cóndor y iba cada tres meses a buscar la fe de vida para seguir cobrando la, la jubilación ¿no? es un... Duele. Duele, claro que duele, sí, duele, duele mucho. Pero bueno, eh, este programa es por un lado para, como decimos, para, para militar por memoria, por verdad y por justicia, pero también para honrar la vida de quienes, de quienes no fueron arrebatados y arrebatadas, ¿no? De, de esas personas que sí estaban convencidos y convencidas de que era lo que querían y que querían un mundo mejor. ...y que hoy no están con nosotros por eso... ...que tuvieron que pagar con sus vidas por eso... ...porque a un par de locos... ...no voy a decir a tres gatos locos... ...se les ocurrió... Este, qué? ...me parece que este programa... ...también merece honrar la vida... ...de todas y todos ellos... ...pero sabes que yo hace mucho tiempo... ...que, que lo entendí así... No, no, ...no decimos que dieron su vida... ...su vida se la quitaron... ...y la única reparación frente a eso... ...es verdad, justicia y memoria... O sea, los compañeros tenían sueños, tenían proyectos, tenían hijos ya. No, ya eh, me parece que la, la única reparación es seguir en este camino, ¿no? Sin lugar a dudas. Si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, le agregás más 50 al 49 11 318-13126. Le damos la bienvenida a nuestro operador Pedro Ramírez Sotero y vamos con la música. Con un amanecer de rabia contenida, la tierra estremecida se ha vuelto a pronunciar. Apenas De huesos malheridos Empujan Hacia el cielo Gritando Estoy acá ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros Papá Su voz Se puede presentir La La piel, la voz, la carne, la tierra nunca olvida y clama por verdad. Son miles los abrazos que arañan el cemento, que remueven la loza, que escarban en la cal. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Su voz, vos, un puñadito apenas de huesos malheridos Que un pincel acaricia en lugar de limpiar Se asoman a la fosa los astros conmovidos Hoy tiemblan los cuarteles y tiembla un general. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros, papá, mamá, ¿somos? ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros, papá. Wie ben je? preguntan los je? Pasaron de las 17 horas y estamos aquí en el segundo bloque de la cigarra de este miércoles 29 de mayo Y una tarde con noticias eh, que, nos trajen, que nos trajeron, como hablábamos con Lucho recién, sensaciones encontradas Pero bueno, tenemos a nuestro primer entrevistado ya de hoy Él es un exdiputado de la República Oriental del Uruguay Y militante del partido por la victoria del pueblo, él es Luis, Luis Puig. Luis, bienvenido a La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. Un fuerte abrazo, Carla, Lucho, y felicitaciones por este logro de comunicación que realmente valoramos muchísimo quienes estamos de este lado del río. ¿Estás negro? Te agradecemos muchísimo que estés eh, hoy en, este, en el programa. Y bueno, la verdad que con vos podríamos hablar de muchas cosas. Es como hablar con Raúl Olivera, ¿no? Los tendríamos abonados a varios programas, pero bueno, hoy hay un tema que por ahí entre otros de los temas que nos interesa hablar contigo tiene que ver con esta cuestión de espionaje en democracia, ¿no? Vos has tratado este tema y queríamos ver cómo estaba la actualidad al respecto. Bueno, en realidad es un tema muy vinculado a lo que ha sido el desarrollo de la democracia en Uruguay y también en otros países de la región, que me parece que está muy ligado a cómo fue la salida de la dictadura. Una salida de la dictadura que se dio en medio de una movilización popular importante, pero que de alguna manera hubo algunos aspectos que lograron imponer los dictadores, ¿no? Lograron imponer aspectos que impidieron que en 1985, a la salida de la dictadura, se viviera una democracia plena. En aquel momento lo definíamos como una democracia tutelada porque los sectores que habían compuesto la dictadura, los civiles, ¿no? grupos económicos y demás, mantuvieron, de alguna manera, espacios de poder Que tiene que ver con cómo intentaron asegurarse la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado y cómo el aparato represivo como tal quedaba intacto. En ese marco, analizar cuál fue los comportamientos de los gobiernos que sucedieron a la dictadura es muy importante. Podríamos decir que de 1985 y por 20 años, el sistema democrático pagó tributo claramente a una salida pactada en algunos aspectos. Se dice que del 85 al 2005 los verdaderos ministros de defensa del país eran los comandantes en jefe del ejército. Más allá de que personal civil, blancos y colorados, Cumplían la función de ser ministros en algunos casos. En otros casos eran directamente generales como Medina, que fue ministro de defensa de Sanguinetti después de haber sido comandante en jefe. Y en aquel momento ya se dieron algunos pasos tendientes a defender a capa y espada la impunidad. Hay documentos, Hay un documento muy claro del 1 de julio del 85 del comando en jefe del ejército a tres meses de haber asumido el gobierno democrático en el país que daba cuenta de que se iban a continuar espiando y persiguiendo a las organizaciones sociales y políticas que habían sido amnistiadas el 1 de marzo del 85. ¿Qué quiere decir esto? que en realidad la situación de espionaje, de escuchas telefónicas, de persecuciones y demás, se hacía con el aval y la organización del propio comando en jefe del ejército. Y eso contó con la complicidad por acción o por omisión de los gobiernos blancos y colorados que siguieron a la dictadura. En el año 2016, estando en el Parlamento, nos tocó presentar la constitución de una comisión investigadora de espionaje en democracia, que era algo que todo el mundo comentaba, ¿no? que las Fuerzas Armadas seguían manteniendo escuchas telefónicas, seguimientos, que espiaban, que incluso espiaban a personalidades políticas como presidentes de la República, como intendentes de Montevideo, como organizaciones de derechos humanos, y ponían principal escapié en perseguir, investigar a organizaciones de derechos humanos. En aquel momento, al presentar en el Parlamento la constitución de una comisión investigadora, tuvimos prácticamente dos años, del 2016 al 2018, convocando ministros de defensa, convocando a exjefes jefes de inteligencia militar y policial, y quedó absolutamente demostrado que se siguió una práctica sistemática en plena democracia, atentando contra los mismos valores fundamentales de la democracia. ¿no? Se siguió espiando, investigando, preparando documentación. Llegamos a analizar un archivo, el llamado archivo Berruti, por el nombre de la ministra de Defensa del Frente Amplio que le incautó en el 2006, donde claramente había un millón de documentos que tenían el sello de organizaciones de las Fuerzas Armadas, de organizaciones de la Policía, del de Ministerio de Defensa del país, donde se daba cuenta de la forma que se había procedido en propia democracia. Esto llevó a que el Parlamento presentara una denuncia ante la Fiscalía y esa denuncia que planteaba la existencia de un conjunto de delitos fue plenamente plenamente comprobada por la Fiscalía, que dijo sí, se establecieron en plena democracia delitos de allanamiento de morada, de seguimiento de investigación, interceptación telefónica, seguimiento de gente, incautación de, de documentos. Eso fue comprobado fehacientemente por la Fiscalía y al mismo tiempo decía que había pasado el plazo, había prescrito el plazo para tomar acciones punitivas desde el punto de vista penal. Sucede que ese documento, ese archivo, había estado en reserva durante varios años, por lo cual eso llevó a que Raúl Olivera presentara un recurso administrativo ante el Archivo General de la Nación, diciendo que no podían haber prescrito los plazos porque durante mucho tiempo no se tuvo acceso a ese material, lo cual eh, se le dio la razón a Raúl Olivera, Y hoy un conjunto de ciudadanos de los más diferentes orígenes políticos y diferentes ámbitos de actividad estamos encarando la presentación de un desarchivo de la causa para que pueda seguir el curso que debió haber seguido en el 2018 en adelante porque en realidad los plazos de prescripción no vencieron. En ese sentido nos parece que tiene plena vigencia Hace poco tiempo se comprobó que jerarcas del gobierno y muy vinculados al presidente de la República, como era el jefe de su custodia, habían sido contactados para espiar a senadores del Frente Amplio, los senadores Carrera y Vergara. ¿Para qué? Para tratar de investigarlos, para realizar un apriete, decía, para que retiraran una denuncia de cómo el gobierno uruguayo entregó el puerto por 60 años. Este, bueno, o sea que eso demuestra que hay una práctica sistemática que sigue hoy. Y por tanto, a nosotros nos parece que más allá de que todo el mundo declare su fe democrática, su convicciones democráticas, democrática, hay que atar, actuar en consecuencia. Por tanto, nosotros nos planteamos reabrir esa causa. Hay una cantidad importante de firmas respaldando ese pedido, Y seguramente en las próximas semanas vamos a entrevistarnos con la Fiscalía y vamos a informar a la opinión pública por qué entendemos que este es un tema central de autodefensa de la democracia. Porque no es posible permitir que se siga desarrollando la impunidad cuando el propio sistema en el que vivimos establece claramente que no puede haber una interferencia, una interceptación, un espionaje a ciudadanos en nuestro país. Por tanto, es uno de los temas que para nosotros es de absoluta necesidad para preservar la democracia y vamos a estar presentando en los próximos días. Bien, Luis, vos estabas hablando justamente de, de prácticas, prácticas sistemáticas o algunas prácticas, por decirlo de alguna manera, que bien podemos ligarlo con, con algunas prácticas que vemos hoy diario, que estamos asistiendo, lamentablemente, en democracia y por parte de, del gobierno de la República Oriental del Uruguay, lo, lo especifico para quienes nos oyen y están en la Argentina o en otros lugares, este, recuerden bien de qué estamos hablando, eh, y que tiene que ver con el papel también que juegan los medios de comunicación, lamentable digo como comunicadora asistir a estas cosas, en elegir cuáles son las causas de corrupción que son veladas o son publicitadas por así decirlo. Bueno, eh, estamos en el marco de... Hace un, unas semanas atrás eh, escribí un artículo que hablaba de las vacas sagradas de Uruguay. Y tiene que ver con poderes fácticos que nadie vota, que nadie elige, pero que tienen un poder sustancial a la hora de definir políticas en el país. Y podemos hablar de los grandes medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas, de las grandes cámaras empresariales. Le podría decir que hay un vínculo extremadamente estrecho entre el actual gobierno y los dueños de los grandes medios de comunicación, al punto que hace pocos días, entre gallos y medianoche, sin discusión previa, ingresado de urgencia, el gobierno votó una nueva ley de medios, en la cual exoneran a los grandes medios de comunicación de determinados pagos que los venían exonerando, ahora lo hacen por ley. Y al mismo tiempo se hace eco del gobierno de todos los reclamos que hacían los grandes medios de comunicación ante la ley, una tibia ley aprobada en los gobiernos del Frente. En ese marco hay contrapartidas. ¿no? Decía un legislador del Frente Amplio hace pocos días amor con amor se paga, porque los medios de comunicación permanentemente a diferencia de lo que hacían en los gobiernos del Frente Amplio tratan de que no se sepa demasiado de las situaciones que ocurren a diario, claro, lo que pasa es que este gobierno está tan sumergido en hechos de corrupción corrupción permanente corrupción sistemática, corrupción que se establece en el cuarto piso de la torre ejecutiva de la casa de gobierno donde operaba el jefe de la custodia y desde allí dirigía hilos de corrupción muy importantes Corrupción que tiene que ver con el intento del gobierno de ocultarle al propio parlamento por qué se le había dado el pasaporte a un narco pesado y peligroso según jerarcas del gobierno que estaba preso en Dubái. Un narco, un capo narco uruguayo, Sebastián Marcel, que estaba preso en Dubái, por ingresar al país con un documento paraguayo falso, el gobierno uruguayo le otorga un pasaporte con lo cual él logra ser liberado. Porque como estaba detenido por tener un pasaporte falso, dice, bueno, este es un pasaporte legal entregado directamente desde Uruguay. Allí este, hubo una interpelación donde varios jerarcas del gobierno fueron interpelados y donde a los pocos días quedó claro no solo que se le había mentido al Parlamento, sino que se habían destruido documentos que probaban que se conocía fehacientemente el papel de este narcotraficante. Al mismo tiempo, tenemos que señalar lo que tiene que ver con eh, el procesamiento de, podríamos decir, del principal senador del gobierno, Gustavo Penadez, acusado de 20 delitos de abusos sexuales a niños y adolescentes, violaciones y demás. Y desde las jerarquías del, del gobierno, desde el presidente de la República, el ministro del Interior, salieron a respaldar desde el primer momento tratando de presionar a la justicia. Hasta que se demostró y está en prisión preventiva a la espera del juicio la veracidad de las denuncias de lo que había pasado. Y hace pocos días acaba de renunciar el presidente del Partido Nacional. El presidente del directorio del Partido Nacional, Partido Nacional que integra el señor Luis Lacalle Pou. Bueno, este presidente, Pablo Iturralde, en una comunicación precisamente con ese senador que está preso por abuso sexual a menores, A niños, le decía que había presionado con éxito a la fiscalía, al fiscal general, que había presionado para que una fiscal que según él tenía animosidad contra el Partido Nacional para que dejaran el cargo y dejarle el cargo a una correligionaria, en una actitud que muestra claramente el desprecio por la separación de poderes y demás. No. Es tan grande el proceso de corrupción en el país que si los medios realmente jugaran el papel que deben jugar tal vez serían más graves las consecuencias que estaría pagando este gobierno. De cualquier manera, yo creo que ya es una sucesión tan grande de hechos de corrupción de intendentes que pagan millones en horas extras a sus familiares en la intendencia de Artigas, la intendencia de Cara, sin que concurran a trabajar, eh, jerarcas del gobierno procesados, vínculos este, con situaciones de lavado de activos, toda una situación que refleja el grado de corrupción que existe en el país y que es imprescindible. Eh, el tema de la corrupción no se ha logrado establecer el claro vínculo que existe entre el enriquecimiento de estos sectores vinculados al poder y la extrema miseria que viven sectores populares. Acá, el 20% de los niños entre 0 y 6 años es pobre, tiene, como se dice, emergencia alimentaria. No, están pasando hambre, concretamente. Al mismo tiempo que sectores privilegiados del país se siguen enriqueciendo. Pero esto ya lo dijo el presidente de la República cuando asumió. Tenemos que favorecer a los mayaoros, Los mayoros son los privilegiados de siempre, a lo que se les exonera impuestos a los portadores de gran capital. Y vaya si, si se priorizó a esos sectores. En el momento de mayor tristeza en el país y en el mundo, como la pandemia, donde murieron 7.000 uruguayos, en realidad estos sectores privilegiados depositaron en el exterior 4.000 millones de dólares. No es que estaban jugando para desarrollar la economía. Mientras la gente comía noyas populares, ellos depositaban en bancos del exterior 4 mil millones de dólares. En ese sí, sentido. La verdad me... que, Luis, eh, tremendo lo que nos contás y la verdad que, bueno, da para, para reflexionar y para seguir charlando mucho al respecto. Pero bueno, la verdad es que los tiempos de la radio son cortitos. Claro. Y, y te, queremos agradecerte junto con Lucho, que seguramente. Eh, yo tengo te una cosita para, que... para preguntarle chiquitita, un minuto más, que tiene que ver con, con esto de la de la marcha negra de los 60, en, en 60 ciudades del Uruguay, la marcha del 20, ¿no? Bueno, eh, justamente yo creo que es una causa que va ganando cada vez más adeptos y que a pesar que a pesar de todos los intentos del poder durante años, negando que en Uruguay haya existido niños desaparecidos, que haya habido ejecución de prisioneros, no. se ha demostrado fehacientemente el carácter terrorista del Estado uruguayo del 68 al 85. Y la gente se sigue sumando, y esta es una batalla cultural que, mal que le pese a la derecha y a la ultraderecha en el país, es tal vez de las pocas batallas culturales que le vayamos ganando a los sectores reaccionarios de este país, y cada vez crece más. La última marcha era increíble la cantidad de gente, costaba avanzar en la última marcha, porque ya, además de lo multitudinaria que, de la gente que venía marchando, había como otra marcha en 18 de julio, porque la gente se volcó a las calles. Este, Ustedes vieron las imágenes de lo que ha sido, bueno apostamos a que no solo los 20 de mayo, sino cada día, sea un ámbito de lucha por verdad y justicia le agradecemos gracias. muchísimo Luis. Muchas, muchas gracias ustedes. por tus palabras y gracias por estar en la cigarra gracias. muchas gracias a ustedes bueno eh, se nos fue el horario impresionante la palabra de Luis Puig. recordemos el ex diputado de la República Oriental del Uruguay y militante del partido por la victoria del pueblo, vamos con la música es una cosa loco, será un moro ese hombre Yo no sé qué hacer porque acá en este país todo el mundo perdió la cabeza. ¿Así? ¿Ah, los políticos, la televisión, los militares. ¿Los militares? Sí, no viste que declaran y todo. Bueno, pero está bien sí, que declaren. Está bien que declaren. Pero la cabeza la perdieron cuando hicieron las cosas que ahora declaran. tiempo callados, firmes como una roca, negando sucesos terribles sin que abrieran la boca. Es duro llevar en el alma tanto daño, no se te olvide, sabiendo que tarde o temprano la historia se escribe. Bueno saber la verdad, aunque sea muy tarde. Se sabe que quizás por dentro de la conciencia les sale. Algunos callaron tal vez, obedeciendo a quien decide. No olviden que tarde o temprano la historia se escribe. Sería que hablaran por fin a conciencia Se trata de saber la verdad y no de beneficencia Aquellos que piensan callar si la justicia se los pide No olviden que tarde o temprano la historia se escribe Llegaron a muchos países. En este mundo hay más militares que niños felices, rezando la iglesia el culpable a su muerto. Lo revive. No revive Olviden que tarde o temprano la historia se escribe. Esta es la primera vez que se mata un hermano Que alguien que siembra terror se lava las manos Detrás de intereses mezquinos mueren hombres muy valiosos Jesús también ha muerto por culpa de los poderosos A pesar de esto, las queridas mariposas blancas, a las que tanto cantamos, vieron salir en pando la primera flor, ya marchita, pero con más vida que nunca. tres minutos pasaron de las 17 horas y bueno, impresionante el programa que tenemos hasta aquí hoy con la palabra de Luis Puig y tantas cosas, tantas cosas para hablar que la verdad que una hora se nos hacen tarde, Luis, ¿no? Se nos hacen cortito. Y un montón de preguntas quedaron. Y un montón de preguntas quedaron, pero bueno, serán la excusa para próximas entrevistas. Bueno... ¿Mm? Ahora nuestra próxima invitada, estaba con unos problemitas de conexión, yo no sé si logró conectarse, ella es integrante de Hijos por la Memoria y también de la Mesa de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Lanús, aquí en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, para quienes no estén aquí. Ella es Maica Tanco. Maica, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Perfecto. Usted, hola, oh, Maika, qué alegría. Bien, qué bueno. ¿Cómo, cómo estás, Maika? Bien, bien, superando la tecnología, que es complejo, vale. bastante complejo. Pero, yo quiero eh, comentar una cosita. A Maika el otro día, hace unos días, en una reunión en la mesa, la memoria de la luz, comentamos que nos conocimos cuando le colocamos la placa a Gustavo Insaurralde, compañero ahí en la calle Cané, y ahí es que hace unos cuantos años nos conocimos con Maica, y bueno, a partir de ahí estuvo, la vimos trabajar en la Comisión de la Memoria de Lanús, y bueno, ella podrá explicar todo su trabajo, ¿no? Sí, nos, nos encontramos ahí en, en la colocación de esa placa, y yo también recién desembarcaba en Lanús, no soy originaria de Lanús, eh, pero bueno, una vez que me radinqué ahí, empezamos a trabajar con la Mesa de la Memoria. Eh, el trabajo de la Mesa de la Memoria de Lanús es, es como muy particular, eh, es muy lindo, está hecho muy a pulmón, siempre eh, la iniciación de todos estos trabajos es a raíz de, del, del movimiento que generan los familiares, no de los detenidos desaparecidos, eh, pero con los años lograron que la mesa de la memoria de la NUS esté hoy conformada por casi 60 o 70 organizaciones eh, territoriales tanto partidarias como barriales, eh, así que hacen un, un trabajo enorme allí en la NUS respecto de, de conservar la memoria y, y tenerla visible en, eh, en este presente, no tan difícil. De tomar. Mm. Sabemos, eh, Maika, que además estás haciendo un trabajo eh, en, en Lanús O sea, a través de, de abuelas y, y madres, ¿no? Un trabajo de... ¿Nos podrás contar un poquito? Sí, el trabajo este que iniciaron las madres es fantástico Yo estoy eh, referente en Lanús, este trabajo lo empieza Madres Línea Fundadoras con un convenio, con un montón de otras organizaciones, y entre ellos UTEBA, eh, siempre fue un brazo que nos apoyó muchísimo con la memoria. Y en realidad es todo un relevamiento de lugares con memoria. La diferencia de lugares con memoria, sitios de memoria, es que los lugares son aquellos espacios en donde, si bien no hubo un hecho puntual relacionado con el terrorismo de Estado, sí se eligió... Eh, como una referencia o un lugar de, para hacer memoria ¿Qué me refiero a esto es poner la placa con los nombres de los compañeros si es el colegio donde asistieron si es las casas donde vivieron ¿sí? y entonces todos esos lugares de memoria de hecho Lanús como digo yo que tiene esta particularidad en donde hay un paseo de la memoria enorme eh, que es un, un lugar donde que si bien no ocurrió Un hecho puntual de terrorismo de Estado es un lugar que se eligió y hoy tiene eh, las 250 placas de los compañeros desaparecidos de la NUS y es un lugar de referencia allí. Y estos lugares no estaban contemplados de ellos dentro de las leyes de sitio. Entonces el trabajo que están haciendo las madres es relevar todos estos lugares, contar la historia, contar cómo se eligió ese lugar, por qué ese lugar, quiénes trabajaron y eh, después ampararlos dentro de la ley de sitios para que esos lugares sean protegidos y a su vez formen parte de este circuito urbano que necesitamos nosotros que nos recuerde todo el tiempo aquello que pasó. Así que es un trabajo muy grande, es un trabajo que se está haciendo en todo el país, eh, en cada lugar tiene sus referentes para hacer este, este relevamiento, se está ayornando a la tecnología que corre, entonces se les va a colocar a todos estos lugares un QR y esto va a estar relacionado con un mapa y con un link donde va a contar la historia eh, de ese lugar y de esa persona que se está homenajeando ahí. Sabés que, eh, bueno, sabés la historia que, que el PVP se fundó en, en Lanús, ¿no? en Valentina Alcina, que estuviste también en algunas colonas y y el año que viene se van a cumplir los 50 años de ese congreso, esa casa que, que ubicamos. Esta, ¿Este sitio también entra en el trabajo de, que están realizando? Seguramente, no sé si va a ser un sitio, seguramente sea un lugar de memoria, esperamos que sí, esperamos señalizarlo, este, este trabajo con Madres niñas Fundadoras eh, nosotros queremos justamente, Para el 2026 Cuando se cumplen los 50 años Y obviamente que lo vamos a incluir Porque ya en algún momento Estuvo señalizado Después, bueno, vos habrás contado Que hubo una placa, que después de esa placa desapareció Ese frente se cambió Y bueno, ojalá eh, Logremos señalizarlo Y claro que obviamente va a formar parte De, de este trabajo que se está haciendo Y tenemos que hacer fiesta para festejar este año ahí los 50 años. Vamos y bueno, el 26 a... de julio del año que viene, Vamos estaremos. a las calles, hagamos, sí. Sí, sí, sí. Con los tambores Salud. que, nada. Siempre eh, agradecida a esta comunidad uruguaya divina este año en, en Lanús. Saben que se hace una marcha por la memoria, siempre es el 23, antes del 24 de marzo. Eh, y este año los tambores uruguayos. Formaron parte de esta marcha, fueron abriendo camino, después nos recibieron en el paseo. La verdad sí. que es lindo. Escalandombe, el grupo fue emocionante, ¿no? Es una de las, bueno, hace muchos años. Eh, contamos que la marcha de la se hace siempre el, el 23, ¿no? Y participan muchas organizaciones y este año fue muy, muy bueno, ¿no? muy, muy lindo, como todos los años, pero este año me parece que los tamboriles adelante marcaron. Y, sí, este y bueno. año tan particular, ¿no? Tan particular porque por un lado tenemos desde Nación este gobierno negacionista, pero por otro lado, después de muchos años, la NUS recupera y tenemos hoy eh, un gobierno que nos acompaña, y eh, no como el anterior, en donde teníamos a Berindet y Gravets, que eh, eran terriblemente negacionistas con la memoria, así que si bien no nos acompaña a Nación, hoy que, que el municipio esté acompañándonos fue sumamente importante y entonces fue, fue como un año especial en esta marcha, ¿no? Creo que fue multitudinaria eh, y bueno, seguimos trabajando en la memoria pese a este gobierno negacionista. No, que hoy, no. Y ha sido muy importante que en Lanús, bueno, y los compañeros que se integraron ¿no? en, en esa dirección de, de la memoria de, de, de Lanús ha sido también muy importante, ¿no? Sí, ya las casi 70 organizaciones que componen la mesa de la memoria, eh, la verdad que es buenísimo trabajar con ellas. Hay eh, un respeto hacia, hacia quienes representamos los organismos, ¿no? Hay, No sé si es un respeto, pero siempre hay una confianza en donde no hemos tenido nunca una diferencia para armar este documento que siempre se lee y que suele ser bastante problemático. Siempre nos han acompañado en algún momento, cada vez que la mesa decide hacer una actividad, siempre las organizaciones están a disposición y, y todos, que me parece que llevó este trabajo de año, tienen un departamento de derechos humanos siempre, no o, o algún sector o, o alguien abocado a esta parte, eh, que nos acompaña a tratar de recomponer, en este caso, Memoria y Verdad y Justicia, ¿no? que así se llama la Mesa de la Lanús, uno entiende que los derechos humanos son mucho más abarcativos, pero la especificidad en este caso es importante, porque no podemos ocuparnos todos de todo, y la Mesa de la Memoria trabaja puntualmente con Memoria, Verdad y Justicia. Sí, no, no ocupa, ojalá pudiéramos abarcar todos los derechos humanos, las ganas que tenemos, pero bueno, hay que ser específicos porque si no todo se va perdiendo en el camino. Seremos pero específicos por el momento está. y estaremos... Se nos termina el programa, Lucho. <risa> no, lo, lo, una cosita, lo último, es que quería contar que el padre de, de Maika era el secretario general del sanatorio Güemes y el 20 de marzo del 76 llamó a una asamblea en el, en el, ¿Llamó en, en el sanatorio llamó, llamó un paro general el 24 el 25 de marzo, al día siguiente que asumieron, él hace un paro general terminó general del sanatorio y allí nos encontramos con un compañero uruguayo que trabajaba con él, que lo conocía que nada en otro día si tenemos tiempo contamos esa anécdota que fue maravillosa. Maika, te bueno. agradecemos infinitamente, muchas gracias por estar en este programa de La Cigarra, y mm, queremos aportar nuestro granito de arena y poner la difusión de este programa al servicio de la Mesa por la Memoria Verdad y Justicia de Lanús, y en lo que podamos ser útiles, encantados, a las órdenes, como decimos en Uruguay, y nuevamente agradecerte, y bueno, quedará pendiente una, un próximo encuentro para poder hablar con más tranquilidad de muchos más temas perfecto muchísimas gracias muchas gracias por la invitación los escuchamos está saliendo precioso el programa gracias eh, y estamos en contacto en cualquier momento bueno. gracias estábamos en comunicación con maica tanco integrante de hijos por la memoria y también de la mesa de memoria la verdad y la justicia de la lanús aquí en la argentina en la provincia de buenos aires vamos con la música ya volvemos y nos despedimos We'll be Cuatro minutos nos separan de las 18 horas. Se nos termina el programa. Se nos termina el programa. Un nuevo programa, tercer programa de La Cigarra. Lucho, la verdad, espero que estés contento, pero sí, es muy poco tiempo. Nos quedamos con un montón de cosas en cada programa, pero espero que te haya gustado. Hay un mensaje dando vueltas por ahí. Raúl Ferrando desde San José, Uruguay, dice, arriba los que luchan. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más. Pero bueno, espero que hayas estado... Sí está. Conforme con el programa Sí, Carla, Genial. Me parece que, que Seguimos este camino como es, ¿no? Exactamente, bueno, para todos y todas Entonces nos reencontramos El próximo miércoles a las 17 horas En La Cigarra Nuestro norte es el sur Aquí por la retaguardia Chau, chau Bueno, gracias Pedro, nos vemos ¿Dónde estás tí? We staan